Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes y radioescuchas que nos sintonizan en la red global. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se desarrolla en, uno, en un estado de nuestro país que es Aguascalientes, que está ubicado justo en el centro, <coughs> perdón, y para ello nos acompaña también eh, en esta narrativa, en esta. Eh, plática, semblanza y actualización que tengamos del Museo Espacio su directora actual Yolanda Hernández Álvarez ella nació y radica en, en Aguascalientes desde 1989 eh, Yolanda es licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gramado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura También ella hizo otros estudios académicos en educación artística por la Universidad Veracruzana y una maestría en educación en campo de formación docente también por la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, actualmente dirige el Museo Espacio, pero antes de ello tiene una vasta trayectoria en el ámbito cultural y en el estado eh, como artista, como gestora cultural, que también en la década de los 70 fue, fue miembro fundador del Grupo Germinal, que fue un colectivo plástico y que fueron invitados por el Ministerio de Cultura de Nicaragua para col colaborar con la Revolución Sandinista en los campos de la educación artística y la propaganda gráfica. Desde el 1991, Ella colabora con el Instituto Cultural de Aguascalientes en diversas áreas, eh, también fue en el 1991 directora fundadora del Museo de Arte Contemporáneo número 8, en el 2002 también fue coordinadora fundadora de la licenciatura en artes visuales y desde el 2009 se encuentra al frente del Museo de la Insurgencia, bueno actualmente ya es la directora del Museo Espacio donde continúa su trabajo como promotora, como gestora cultural. Eh, y bueno, al margen de toda esta actividad eh, eh, en la cultura, también participa en exposiciones colectivas con obra autoral, en la que ha realizado ella ocho exposiciones individuales. Eh, primordialmente la recordamos como jurado, en concursos y bienales de artes plásticas y visuales, entre las que destacan en 1994 el 14 Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes, que es un encuentro muy importante para todos los jóvenes del país, donde tuve el gusto de conocer a Yolanda. El 2000, en la décima Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que también es un encuentro muy importante para todos los pintores de nuestro país. En el 2001... 2003 y 2007 en la Novena Bienal del Noroeste de Culiacán, Sinaloa, y en el Cuarto Encuentro Estatal de Artes Plásticas del Museo Arte Contemporáneo Casa Redonda en Chihuahua, solo por mencionar la vasta trayectoria de Yolanda Hernández, quien también ha participado en coloquios, congresos y de lo que se tiene este, en referencia bibliográfica publicaciones que hacen referencia a su trabajo plástico en diversas instituciones. Y son vastas, entre ellas el Museo Carrillo Gil, el Centro Nacional de Investigación para las Artes Plásticas. Y bueno, es realmente vasta la trayectoria de nuestra invitada de hoy, Yolanda Hernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludamos desde aquí, desde Amecameca, en el centro del Valle de los Volcanes. Hola, Angélica. Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con, con todo tu auditorio que te sigue fielmente para platicar de lo que tú me preguntes. Y de a despacio, del Instituto Cultural de Huascalientes, básicamente. Claro, pues mira, nosotros te tenemos muy presentes en el medio de la plástica mexicana Porque has sido un referente emblemático pues, de, de los jóvenes Toda tu, tu labor eh, desarrollada en los encuentros de arte joven En el Museo de Arte Contemporáneo 8 Evidentemente, pues todo este trabajo que se has, has desempeñado en, a lo largo de varios años En el Instituto Cultural de Aguascalientes Y pues la referencia obligada era que, pues, ¿quién como tú para dirigir el Museo Espacio, este gran complejo cultural contemporáneo que, pues, se organiza en lo que son las instalaciones del ferrocarril? Como es, le, revisaba yo ahí varios artículos y atinadamente decía por ahí un encabezado referido a él, de las vías del tren al arte contemporáneo, el Museo Espacio en Aguascalientes, ¿no? Ajá. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer ese complejo cultural, en algunas ocasiones que he ido a la Universidad de las Artes, me parece que es un proyecto increíble, que ojalá se pudiera replicar en otros estados de la República porque es muy completo, tiene una universidad de las artes eh, en donde se estudian las diferentes disciplinas escénicas de la danza, de las artes visuales, de las artes plásticas, de la música y no conformes con eso, bueno, tiene biblioteca, tiene este museo grandioso este, en este macroespacio cultural de las artes que le llaman la Meca, ¿verdad? Y que ahora… La, uh -huh, la Meca, y ahora pues tú tienes a Bien Dirigir, estuve yo eh, contemplando, revisando todo lo que es el proyecto del Museo Espacio, que es un museo expandido, formativo, abierto, flexible, totalmente con la población, pero me gustaría que tú nos comentes quién mejor que tú que conoce la historia de este grandioso espacio para el arte contemporáneo de nuestro país… Sí, pues fíjate, yo me incorporo a este, a este museo a partir de enero de 2017. Mi trayectoria en el Instituto Cultural, pues es desde que regresé a vivir aquí a mi tierra, desde 1989, y prácticamente ha sido en el Instituto Cultural desde 1991, en diversos espacios como tú bien dijiste, ¿no? Eh, pero cuando me vengo para acá, Bueno, me encuentro a este macroespacio para la cultura y las artes, que son 86 hectáreas de lo que eran los antiguos talleres de ferrocarril, que se vendieron, eran, ta Aguascalientes creció con base en esto, ¿no?, pues con los talleres de fabricación y compostura de vagones y máquinas de ferrocarril, eh, en tiempos de cesillo fue cuando se vendió este espacio, y después de varias gestiones de los gobiernos en turno se le donaron al Estado de Aguascalientes es ahí cuando empieza a, empiezan a nacer las diversas escuelas y, como bien dijiste también en el 2002 este, formamos la primera licenciatura los primeros estudios este, a nivel de licenciatura dentro de esta institución porque el Instituto de Aguascalientes tiene una amplísima trayectoria más de 50 años pero solamente el taller libre sí Ya viviendo aquí, este, veíamos esa necesidad con algunos colegas que tenía que pasar a la profesionalización, que era importantísimo que también el instituto lo ofreciera. Entonces, nace a, a partir de muchos esfuerzos de esta licenciatura y poco a poco se van incorporando las otras disciplinas artísticas para a lo que ahora es la Universidad de las Artes. Eh, el, como tú también decías, está la biblioteca Bicentenario Centenario en uno de los tantos edificios nosotros ocupamos el edificio de, de banderas eh, eh, y es que es el edificio número 38 si no me equivoco y 53 y 56 andaba un poco mal este era el taller de carpintería de modelos mecánicos y tiene también una gran bóveda de, para el laboratorio de conservación. El total de los, de los metros cuadrados que tiene el museo son 6.000 metros cuadrados, con 4.000 de ellos son espacios expositivos. Entonces, pues sí, esto implica un gran reto. Ninguno de los museos que existen en Aguascalientes, el Instituto tiene, el Cultural tiene 6 museos y 11 galerías, pero ninguno de estas dimensiones. Y pues ahí me tienes enfrentando este reto, Angélica. No, pues agradecidos porque eh, es, un, es un patrimonio no solamente de Aguascalientes, que pues claro su, su economía la basó en, en los ferrocarriles por ser un punto geográfico al centro del país, pero pues también este, es un patrimonio que nos, nos motiva y nos incentiva a muchos mexicanos en justamente rescatar este tipo de inmuebles que de momento quedan abandonados, ¿verdad? Que es una de las cualidades de todo este equipo de trabajo que rescata el, el complejo cultural, el, la, la Meca, donde Ajá. se ubican, ¿no? Sí, mira, y también está pues ahí, se me ha pasado el Taller Nacional de la Gráfica, las salas de conciertos. Lo que ahora es el Hospital Hidalgo, que está dentro de esas 85 hectáreas, el macroespacio, pero está en un lado también, que durante dos secciones estuvo, este, que no lo terminaban y no lo terminaban, y afortunadamente ahora están en pleno servicio. Eh, también están unas, quedan dos o tres naves solamente, para de reconstruir, de adaptar, para que quede totalmente en funcionamiento todos los edificios son 86 edificios los que hay, son muchos ¿no? bastantes para continuar con este gran patrimonio que nos vas a seguir comentando este, Yolanda al regreso de algunos anuncios por favor con todo gusto Angélica Tomemos un instante para contemplar la tarde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 ¿Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social? Son las 4 y 17 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Vuelanura Radio. La bola en una... 97.3 FM, Ameca Ameca ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En la voladora radio contamos con dos áreas en las que puedes participar Periodismo y producción radiofónica Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597 97 852. 52 O escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59 La voladora radio en franca y abierta rebeldía X H E C A La voladora radio La voladora X H E C, -H -E -C Amecameca de Juárez, Estado de México La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio 973 SM. En, en franca y abierta, y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues seguimos aquí en esta tarde maravillosa con lluvia, los volcanes, las fumarolas, aquí en la voladora radio, en conversación telefónica con la directora del Museo Espacio en Aguascalientes, Yolanda Hernández. Eh, nos gustaría escuchar sus comentarios en nuestros contactos de cabina al 597 9785252 o a nuestro número WhatsApp 5540-615459. También en nuestra página de Facebook y Twitter, arroba lavoladora radio y www.lavoladora Pues aquí súper eh, motivados y atentos de escucharte con toda esta gran historia de cómo se gestó este complejo cultural en Aguascalientes, el Museo Espacio, y que pues es, de alguna manera, es un hospedaje para varios eventos que comentabas, Yolanda, aún están en proceso de que próximamente se produzcan ahí, pero han estado entrando en vinculación con algunas universidades, Sí, Angelica, fíjate, antes de esto, me gustaría decirte, porque se me estaba pasando, la fecha de inauguración es muy reciente, el museo apenas va a cumplir, acaba de cumplir tres años, se inauguró el 29 de enero de 2016, o sea, es nuevecito, yo me incorporo a él después de apenas de un año de existencia, y pues aquí estamos tratando de activarlo, de moverlo, de que todo el mundo lo conozca, porque pues aquí pretendemos que sea un lugar donde se vincule a la comunidad con las diferentes prácticas artísticas contemporáneas, mediante exposiciones, exhibiciones, talleres, proyectos, un, una gran cantidad de, de programas para, para provocar interacciones. Este, tenemos que consolidarnos como un espacio incluyente, donde toda la comunidad local y nacional, y porque el internacional, encuentra un punto de unión con las prácticas artísticas en todas sus expresiones. Eso es más o menos lo que, lo que intentamos hacer por medio de muchos programas, ¿no? Claro, y además esa arquitectura maravillosa que tiene todo este complejo cultural, bueno, he tenido la oportunidad de conocer el lo que es la licenciatura en artes visuales que es parte de la universidad de las artes eh, algunos talleres de grabado preciosos que se eh, eh, ubicaron y se actualizaron a la construcción original como dices de los talleres de los ferrocarriles y entonces Ajá. se conserva esa parte porque aunque tú estás trabajando ahí en el, en el aula o en el taller eh, hay unos vidrios en los pisos que te permite todavía ver toda esta infraestructura original de los ferrocarriles, entonces es maravilloso porque es, realmente te impregnas de toda esa atmósfera, toda esa energía, trabajando tú ahorita tus obras eh, dentro como si fuera realmente dentro de un museo donde se puede apreciar toda esta infraestructura original. Casi ah, sí, la mayoría de los edificios dejaron esas ventanas arqueológicas que se vienen a las vías donde entraban los vagones a, a reparación o a construcción de muy diversas, eh, al taller de pintura, al, al, al taller de carpintería, como es el metro, al de madera, o sea, la, eh, eh, son esas ventanas que están con vidrio, que dejan ver las vías y que tienen una iluminación que hace bien interesante cuando tenemos los en la noche que es pues seguido, porque tenemos una gran cantidad de, de programas Sí, y bueno es maravilloso ver esta, como te decía todo este complejo de primer mundo realmente, es un espacio dedicado a la cultura al arte de primer mundo y lo importante es que Digo de primer mundo porque tiene un contacto directo con los públicos. Todos estos espacios se han activado para los públicos eh, diversos y no hay, creo, que ese paradigma de, de decir estos son especialistas, este público es iniciado, estos son niños. O sea, hay como un actividades que involucran a todos ellos desde los grupos perdón, público infantil hasta eh, estudiantes de artes, eh, eh, simples y motivados espectadores, ¿no? que vamos... La verdad, público en general interesado. Y esto es a partir de las teorías no educativas de, de vanguardia y desarrollamos tres espacios de atención al público por un lado está el museo abierto donde tenemos programas como de expresiones, que después de tu recorrido por la exposición hay un taller familiar donde tienes actividad, actividades lúdicas y de participación, una experiencia plástica, ¿no? Luego tenemos también las noches de museo, es una al, al, al, al, al mes solamente donde ahí son, son, son sobre todo para públicos juveniles donde presentamos programas de música, teatro, danza de diversas, puede ser o multidisciplinarios, pero va enfocado sobre todo a jóvenes tenemos el taller de aproximación ese es a los miércoles de cinco y media a siete y media, y este taller es el crochet de, tequi, de tejido donde invitamos a los adultos mayores a que se apropien de este espacio y también los, la, a las, visitamos a los, a los pobladores cercanos al museo para que vengan a socializar y a tener también un trabajo social con di muy diversas comunidades como por ejemplo para en tiempo de frío elaboran cobijitas para los para algunos de los asilos o los gorritos para oncología del hospital Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Pero también hacen in intervenciones con tejido. Y como son bueno, lo que tenemos al entrar al museo, como hay un grandes jardines Ellos intervienen en los árboles, hace cuenta como forrándolos con, estas, este, con estos tejidos, ¿no? Con el crochet, de crochet. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tenemos los talleres de verano, tenemos una sala de lectura abierta en todo momento con muy diversas... Este, una biblioteca que para todos los gustos. Y tenemos también una sala lúdica donde tú vas a aprender jugando sobre la exposición en turno Esto, todo es. Ah, los domingos culturales! En mi habilidad. El museo es, es muy económico, sí. muy económico porque cobramos 10 pesos y 5 con credencial de estudiantes de tercera edad y maestros, ¿no? Pero los domingos es gratuito y siempre tenemos a la una los domingos culturales, que son también eh, programas de música, teatro, danza, este, para, sobre todo para familias para que después vayan a hacer su recorrido por la exposición y terminar al final teniendo una experiencia en el Taller de Expresiones. El Taller de Expresiones lo hacemos solamente sábados y domingos de 1 de la tarde a 5. Todos estos programas conforman el Museo Abierto. Claro. Y luego por otro lado está el Formativo. Uh -huh. En el Formativo tenemos pues, lo que vamos a tener próximamente, que son la, el, el segundo seminario de conceptualización del arte contemporáneo. El primero lo tuvimos el año pasado, es una actividad que, que, que tanto el año pasado como ahora la hacemos junto con la carrera de arte y gestión del Departamento de Arte de la Universidad de Autónoma de Metropolitana. Metropolitana, Autónoma de los Calientes. Sí. <risa> son tres días de reflexión, de diálogo, para confluir con diversas perspectivas sobre lo que pensamos, cómo pensamos el arte contemporáneo, sus procesos de creación y la divulgación del mismo eh, en, las, en las artes actuales. Ahora, el, el, el, como tenemos en la exposición, la colección del MOAC de reverberaciones, arte y familia de las colecciones del MOAC del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, Es, es con base en la exposición y se denomina Posibilidades Sonoras. Uh -huh. Son tres días con seis talleres que realizan los maestros, de, los docentes de la Universidad de la, de la UA. Eh, tú te inscribes todo el ratito, pero tú te inscribes a uno en el que estás trabajando durante tres días. Pero aparte, tenemos dos conferencias magistrales: una. El, el 11, entonces 11, 12 y 13 de esta semana, comenzamos mañana. Uh -huh. La primera conferencia magistral es con eh, María Sánchez, ella es creadora, investigadora, miembro del Sistema Nacional de, de Creadores, este fue directora de Radio Universidad de Guadalajara y ahora es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, donde ella es la jefa del Departamento de Artes y Humanidades. Uh -huh. El jueves son solamente talleres y recorridos por la exposición todo el día Pero el viernes tenemos la conferencia magistral de Cuauhtémoc Medina Pues que pues es ampliamente conocido él, crítico, curador y del arte Curador y jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC Y con su doctorado en la Universidad de... de ¿Cómo se llama? De, el... Exceso de Gran Bretaña y con pues, una amplia, amplísima trayectoria. Entonces, esos, esos tres días son dedicados, estamos de cinco de la tarde a nueve de la noche, este, reflexionando sobre el arte sonoro, porque pues tú bien sabes que desde 1960 para acá, ya no fueron las técnicas tradicionales, la, la forma de expresarse en el arte, sino que van anexándose muchas, muy diversas, muy diversos medios de expresión. Sí. Claro. O sea, sí, tenemos un taller, o sea, son de desde de, de muy diversos lados. Un taller se llama Espacio Escuchado, hacia una museografía del arte sonoro. Sí, claro. O... Pues vamos a unos mensajes, este, Yolanda, y vamos a entrar en detalle regresando del corte sobre estos talleres y estas conferencias que son gratuitas y totalmente accesibles para el público, de eso vamos a comentar regresando Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacihuatl XHE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 Cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, la Voladora Radio FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues estamos aquí ya de, de regreso con a Yolanda Hernández, la maestra Yolanda Hernández, directora del Museo de Espacio. Eh, quien nos va a comentar detalles sobre el segundo seminario de conceptualización del arte contemporáneo enfocado a las posibilidades sonoras. Y lo maravilloso de este seminario es que es accesible a todo el público, no tenemos que ser especializados en el tema. Eh, hay talleres, conferencias magistrales que se van a transmitir por Facebook Live en la página del Museo Espacio. Y bueno, Yolanda que nos comentes con detalle para estar atentos tanto a la um, transmisión de las conferencias magistrales como al desarrollo de los talleres en este segundo seminario de las posibilidades sonoras. Bueno. Sí, regresamos ya. Ya, ya regresamos, ya estamos para que escucharte con todos los, de, los detalles de este seminario de conceptualización en las posibilidades sonoras. Perfecto, mira, te comento. Este, son Durante los tres días tú te inscribes a un taller en el que tienes que permanecer, independientemente de los tiempos de las conferencias magistrales. ¿no? Es uno dedicado al arte sonoro impartido por el maestro Carlos Ávila y tiene el objetivo de introducir al alumno en la interpretación y generación de mensajes sonoros. Reverberación es esto, la memoria sonora de Sarre Carril, donde el maestro Miguel Martín del Campo realizará de manera colaborativa la reconstrucción de la memoria sonora del uso de espacio. O sea, es un taller de producción, ¿no? O sea, su pasado ferroviario. Las imágenes sonoras en la producción audiovisual este es de un colectivo de Hernán Zaparriba y Roberto Domínguez ...y donde los participantes experimentarán la, la traducción del sonido a lo visual... ...también es un taller de producción... ...el espacio escuchado, ese es el que te había comentado ya... ...es el maestro David Aguirre... ...en él se dará a conocer al público asistente las diversas posibilidades del arte sonoro... inmerso en un espacio museístico para su adecuada... ...su manera adecuada de percibirlo... ...cómo tiene que ser... Eh, museografiada a la Escritura Sonora que traes, Ese es todo otro asunto ¿no? Uh -huh. Por otro lado Tenemos al maestro José Joel con un continente Llamado Cumbia uh -huh. A partir de la obra de Abraham Cruz Villegas que se uh -huh. encuentra en la exhibición En esta exposición de reverberaciones Los participantes reflexionarán Acerca de los alcances Culturales y de identidad De la cumbia en Latinoamérica uh -huh. Fíjate. Este es Totalmente, bueno, es que es de muy diversos aspectos los talleres que se realizan, ¿no? Uh -huh. Hasta eso, un continente llamado Cumbia. El último, funcionalidad minimalista en el arte objeto sonoro, es impartido por el maestro Leopoldo Antonio Ruiz, y el, el, aquí el participante construirá un, un objeto tridimensional sonoro. Uh -huh. Son desde el diseño, desde la museografía, desde la historia, desde la identidad, desde todos estos aspectos son los, los talleres que se ofrecerán. Para culminar con la conferencia de Cuauhtémoc Medina, Ese es el último día, el viernes a las siete y media de la noche. Pues. Talleres eh, dirigidos a un público diverso, con diferentes perfiles, diferentes motivaciones. Y evidentemente a mí me encantaría haber tomado todos, ¿verdad? <risa> Pero estoy hasta los valle, el Valle de los Volcanes, entonces por lo, lo que sí estoy segura es que voy a sintonizar mi Facebook Live para escuchar las conferencias magistrales. Con la que inicia este seminario de posibilidades sonoras y cierra asimismo sí con la ponencia del, del crítico Cuauhtémoc Medina, que pues, también está muy involucrado en el arte contemporáneo. Y lo importante que a mí me, me agrada es que el museo, como pocos lo hacen, entran directamente en vinculación con las universidades, con el público, este. Para esta, esta, para esta acción social que tienen ustedes como cometido, en donde bueno, estas actividades rompen ese paradigma de ser solo para, espe para especialistas, de ser para nada más cuatro o cinco, y ustedes llegan con esto a la vinculación del museo con la comunidad, que eso es pues, maravilloso, que se logre a través de tecnología digital o presencial, ¿verdad? Como es el museo formativo que tienen ustedes, que hay aquí también temas muy interesantes como los recorridos educativos, cápsulas, diálogos. Platícanos un poco de lo que es el museo formativo. Bueno, el, el principal énfasis del museo formativo es esta actividad del, del, del ¿cómo se llama? Del seminario. Pero están los recorridos para los grupos estudiantiles desde el jardín de niños hasta universidad o grupos sociales de muy diversa índole, recorridos especializados también, porque hay muy diversos sectores de la sociedad que no es fácil que accedan al museo, ¿no? Entonces son los recorridos especializados, los educativos. La cápsula de los secretos, donde los grupos visitantes al museo tendrán de experiencia sensible, por medio de los recuerdos propios y la obra en exposición, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es ahí una como una, in, una um, introspección al que llevamos al visitante desde cualquier edad o cualquier nivel socioeconómico a, a, a tener esa introspección a partir de la obra, ¿no? Los diálogos, diálogos con, contemporáneos, aparte del, del seminario, Tenemos también este, la, la, las conferencias, los coloquios, o sea, organizamos diferentes actividades. La más importante es el seminario, y que ya es el segundo año que lo estamos realizando. Pero aquí donde queremos es que, que el, la teoría del aprendizaje mediado sea por la enseñanza no formal que es la que ofrecemos nosotros, ¿no? Claro. Toda esta formación de talleres, de, de, de clínicas, de conferencias y bueno, algunas transmisiones en directo de las, de las actividades y esperemos pronto inscribirnos en una masterclass como platicábamos, ¿verdad? Que para allá van, esperemos que sea así un referente en todos los sentidos. Eh, que va encaminado y realmente es un museo muy, un, bueno, un complejo, un museo y un complejo cultural joven para los alcances que han estado teniendo últimamente, tres años, ¿no? Estamos hablando de tres años de su inauguración. Sí, muy poco tiempo en verdad, sí, y bueno, lo que necesitamos también es que, que generar esas acciones enfocadas en mejorar a la comunidad y su entorno, no solamente que la comunidad se apropie del espacio, ¿no? sino que tengamos acciones, eso todavía no lo hacemos, pero es uno de, las, de, las, de, las, de los objetivos, o sea, mejoremos la comunidad por medio de los proyectos gestados del propio museo, ¿no? Pues sí, y, y definitivamente un referente para las diferentes este, geografías del país, en donde pues mucha falta hace acercarnos de una manera lúdica flexible, eh, natural a estos asuntos del arte y la cultura que han sido muy estigmatizados en donde se piensa que es solamente para un grupo reducido de personas que en realidad pues convivimos con ello diario, ¿verdad? Desde nuestra gastronomía, desde nuestra forma de, en que elegimos decorarnos al vestirnos, al leer, al visitar eh, una sala de cine, todo esto, pues va para allá encaminado al Museo de Espacio en este gran complejo. Fíjate, que esta cosa que se me andaba olvidando, es, es ahorita que mencionaste la, la gastronomía, es el asunto de, de las, las propias noches de museo que te decía, enfocadas a, al público juvenil, también hay otras noches de museo, pero enfocadas a diversos sectores y los sociales, como pueden ser de diferentes clubes sociales o, o como se llama o colegios de arquitectos o de ingenieros donde organizamos una eh, degustación uh -huh. una degustación porque como tú sabes Aguascalientes es productor de uvas y de vino uh -huh. un poco menos ya de uva como fue lo del gran esplendor en otros tiempos pero de vinos, hay vinos locales buenísimos, vinos de mesa en, y productores de de quesos artesanales finos curados, entonces para que la propia comunidad conozca estas estas este, esta, lo, o sea lo lo bueno de la producción en Aguascalientes organizamos estas estas degustaciones con un grupo en específico estas dirigidas por un sommelier y por un chef, o sea no son Este, grandes comilonas, es simplemente una degustación de esos quesos que van con el maridaje del, de qué vino, ¿no? Y después de eso organizamos la visita a la exposición en turma. Es otro tipo de, de, de, de, de personas que no acceden fácilmente a, a los museos que necesitan conocerlos pero necesitamos llegarles por otro tipo de, de, de actividades. Sí, sobre todo a veces este, no, o sea, cuesta trabajo porque la imagen del museo ha sido muy estigmatizada también, ya sea por el costo que tiene para la entrada y también por esa referencia de que si no somos especialistas y no sabemos mirar, pues no tendría caso que visitemos una sala de una galería o demás. Entonces, creo que esta acción que ustedes hacen de convivir con, a través de la gastronomía con estos productos nativos de aguas calientes, que evidentemente la gente está familiarizada con ello, es una manera también de acercar y romper ese estigma, yo insisto, ¿verdad? Porque es ya importante para... Pues para todo el país que, que la cultura se consuma como es, de una forma natural y cotidiana. Ándale, ¿no? sí. Y donde a, a estos empresarios o este colegio de arquitectos, por decirte, ¿no? un ejemplo, este, en, hacemos la visita a, a la exposición en turno, eh, pero tratando de, de desmitificar esto que acabas de decir, porque está o sea es, esa idea de que el museo es un espacio sagrado donde no se habla, donde no se donde no se toca, donde, <ríe> donde no podemos ni reírnos, es, es lo que estamos tratando de, de, romper, ¿no? Entonces que el empresario o el, el ingeniero del colegio de ingenieros sepa que aquí vas a percibir, aquí no es un lugar de especialistas, vas a percibir ah, habrá que después de la percepción venga la la, la, la, la reflexión pero la mayoría del público es, es importantísimo que sienta y perciba lo que tenemos ¿no? Sí, como comentabas también en, en otro momento a la degustación de los sentidos no solo de, la, de los sabores de lo, de la que nos ofrece la gastronomía, sino la degustación visual al placer de escuchar con toda esta actividad del seminario de posibilidades sonoras algo que además está tangible, ¿no? Cuando escuchas el agua, escuchas el viento, eh, sientes la textura de la tierra, el volumen de los árboles, de las rocas. Allá en Aguascalientes, bueno, pues el desierto, todo esto, la, la, la flora, la fauna, como dices, el museo es un espacio en donde debemos aprender a disfrutar de todo, todo esto, estas creaciones que al margen de de visitarlo, pues también nos ofrecen los autores con sus obras que se exhiben, con esas, bueno, recuerdo que tuvieron ahí una exposición realmente monumental de Javier Marín que, que estuvo al aire, al, en el espacio abierto, y pues el público también rodeaba estas esculturas, estas grandes piezas, que es parte ¿no? de des, desmistificar un, el museo relacionado con un cuarto, con una habitación cerrada antes le sí estuvo, pues, no sé, fue una, eh, bueno, Javier Marín es un, un autor exitosísimo, ¿no?, que busca las grandes mayorías, ¿no?, entonces estaban sus, como tú lo viste, sus tres piezas monumentales de, de, de bronce afuera, desplanada del museo, donde los niños que subían, bajaron, se tomaban la foto, o sea, estaban al aire libre y eso creó una expectativa porque estuvo hasta incluso mes y medio antes de que se inaugurara la exposición. Ahora tenemos la intención de poner la primera exposición fue de Cunier, este artista griego nacionalizado, eh, nacionalizado italiano, que fue una obra en sí la que realizó él y tiene unas grandes cruces que son acervo del museo, es nuestra única pieza aún Este colección del museo, que bueno esa será otra labor que hay que hacer posteriormente y con, son de, de antiguas vías de ferrocarril entonces queremos también volverlas a poder en la esplanada pero eso nos va a llevar un gran trabajo que haremos posteriormente al término de la siguiente exposición que estamos preparando, te comentaba que Reverberaciones es una exposición que que para nada o sea que rompe totalmente los estigmas porque tú entras y son to, la mayoría de las piezas sonoras con las que puedes, no todas son piezas sonoras, con las que algunas puedes interactuar, pero es un, una confusión de ruidos de todo lo que te ofrece ahí, ahí te pues lo que es, lo que es los espacios del museo, ¿no? Vienes a disfrutar esta exposición donde hay videos, donde hay Objetos sonoros con los que puedes interactuar, donde hay instalaciones. O sea, es, es una exposición que se presentó en el MOAC que vale la pena verla y revisarla pues en la página del museo, porque ahorita no, ya no hay otra, o del Museo del MOAC o del nuestro, ¿no? para tener una leve idea. Después de esta, lo que estamos preparando es, es otra exposición que está ahorita en exhibición en el, el MOAC, que es la de Tierra Firme de Jean Henry. Sí. Esa la vamos a inaugurar el 5 de diciembre Ahorita los trabajos están concentrados En eso desde hace tiempo eh, Ahorita en, en este momento En el seminario, en la realización Y después Viene todo el trabajo enfocado A, a Tierra firme De Jean Hendrix San claro. Hendrix tiene eh, una pieza muy especial Monumental sí. en el corazón De Aguascalientes de la Plaza De la Patria, a un lado Del histórico Teatro Morelos Bueno. Este patio de las sacrandas es una pieza monumental que realizó, pues será unos cuatro o cinco años, no, no, no mucho más. Bueno, vamos a, a, a dar unos mensajes importantes a la comunidad y regresamos para estos detalles. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Istacíhuatl.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 No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros, La Voladora Radio. Teléfono en cabina, 01597 97 8 52 52. WhatsApp, 5540 40 61 54 59. Y navega, y navega con, nosotros con nosotros en, en las redes, redes sociales. sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio.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 No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta, Esta es una, una campaña, campaña de, de la voladora, voladora radio. radio. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos aquí de regreso eh, con la charla telefónica de Yolanda Hernández, directora del Museo Espacio de Aguascalientes. Y nada más para recordar aquí en la zona de los volcanes, la ubicación del Liceo Canadiense, que se encuentra en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca. Ellos nos ofrecen también talleres de fútbol, de música, de karate, y para los niños, club de tareas se pueden comunicar con ellos al número 97-838 en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y también agradecer a las producciones Charmaine, que es una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Ellos tienen una sede aquí en Amecameca para cubrir sus eventos, ya sea en fotografía o video, eh, y, o un evento familiar, y los pueden contactar en el número whatsapp 5585 331839 pues aquí Yolanda estamos ya casi para despedirnos ustedes allá en la este, tierras hidrocálidas nosotros aquí en las tierras nevadas del Valle de los Volcanes nos comentabas de este próximo evento que se, que se está preparando el Museo Espacio al margen de Pues lo que va en paralelo estos tres, estos tres días de esta semana, miércoles, jueves, viernes, del seminario de conceptualización del arte contemporáneo, Posibilidades Sonoras, dirigido a todo el público, y que bueno, pues nos va a motivar y a mostrar esta manifestación sonora que puede tener, este, se puede presentar en cualquier momento, y que también es un potencial que nos ayuda a transformar nuestro entorno, no solamente las eh, actividades artísticas que ya conocemos como la, eh, la, las visuales, también lo sonoro nos, nos está otorgando con esta actividad una apertura a lo posible, a otros encuentros de escucha, y el, donde el primer protagonista pues, es el sonido como materia creativa. Este, es, este Partiendo de este punto que es donde se gesta esta iniciativa, a través de todo el planteamiento de las posibilidades sonoras. Eh, coméntanos eh, qué días podemos estar escuchando por transmisión en vivo, pues las principales conferencias que tienen ustedes que abren y cierran esta actividad. Sí, transmitiremos en vivo, este, a, bueno, a partir de mañana, el seminario del 11 al 13, miércoles, sábado y viernes, de 5 de la tarde, 9 de la noche, pero nuestra primera conferencia magistral será el día de la mañana a las 7 y media y en la página de Facebook lo transmitiremos completita en vivo, así como la segunda conferencia magistral con Cuauhtémoc Medina, bueno no menciona que la primera es con Luz María Sánchez, la doctora Luz María Sánchez, mañana a 7 y media de la noche. El viernes tenemos la segunda conferencia magistral con el doctor Conterrón Medina, también a la misma hora, 10 y media de la noche, para terminar con un brindis de honor. Sí que es muy interesante el título de la conferencia magistral de la doctora Luz María Sánchez, y se titula Una imagen no para los ojos, hecha con palabras, no para los oídos. El, soni el sonido como idea, que es una cita que hace ella de Marcel Duchamp, Y, ah, ajá, y la segunda conferencia que es el día 13 de septiembre a las 7.30 con el curador Cuauhtémoc Medina, que se titula George Brecht, George Brecht del Escucha Virtuoso al Científico Indeterminista. Ah, y bien. bueno, se escucha así como que, bueno, cuántos este, libros han leído para poder hacer esa conferencia, ¿verdad? Pero, La, la apuesta del museo de presentar esta actividad es justamente romper con ese paradigma, acercarnos con, de una manera natural, como ahorita que nos estamos escuchando eh, a través de la red global, sin ningún prejuicio, y también considerar que los sonidos son parte de nuestra expresión cultural y artística. Así es, y que tenemos que reflexionar sobre esto, porque este, tanto el ruido, Como, como, como la falta de sonido este, a veces no, no somos capaces de percibirlo, ¿no? A, a veces es el ruido extravagante que no lo soportamos pero la ausencia del sonido, eso también es, es, es, es importante en nuestras vidas, ¿no? Ruido y ausencia, ¿no? Pues muy bien, nos dio mucho gusto platicar de todo este, este Este proyecto de la Meca en Aguascalientes, de cómo se rescata este edificio del ferrocarril en, como un patrimonio que tiene que estar vigente en la historia de Aguascalientes del país y cómo se ha transformado en un recinto contemporáneo, un referente que tendremos que tomar en cuenta para los diferent, las diferentes geografías y seguir creciendo en la cultura y el arte junto con la comunidad eh, de mi parte te agradezco que hayas tomado esta llamada y nos, estemos en contacto a través de, pues de la red global que nos compartas acá en el Valle de los Volcanes y a todos los radioescuchas que nos, que nos sintonizaron en internet. Y no me queda más que agradecerte Yolanda, despedirnos y ya habrá tiempo de platicar de otras exhibiciones que tengan en el Museo Espacio. Con todo gusto y bueno, ha sido un placer y si usted, si tu radio escucha, visitan Aguascalientes, los esperamos en Museo Espacio. Muchas gracias, hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 9780038.